Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Punto a o sea es identidad y destino pero en inglés, todo junto, punto com punto mx. Y ya tenemos la página arriba. Ahí se van a empezar a anotar para la oración continua. Todavía eh, lo vamos a hacer con Jorge esta semana. Este, si no te anotaste la oración continua, anótate con él, por favor. Y, pero ya tenemos la página arriba. Entonces visita la página, danos tus comentarios. Y, y ahí también vamos a estar mandando anuncios y demás y todo. Tenemos ahí un enlace a Twitter. Y eh, tenemos el enlace ahí mismo para el podcast. ¿Sí sabes qué es eso? el podcast, es donde están todas las conferencias de ID, las puedes escuchar o descargar gratuitamente, ahí las tienes, y dentro de muy poco ya van a estar estas últimas tres que todavía no están arriba, pero yo espero en esta semana ya estén arriba, yo, bueno, yo te invito a que tan luego esté ya la, la conferencia pasada, la del domingo pasado, la escuches, te voy a decir por qué, porque hoy voy a terminar este tema, Y a lo mejor la gente que no vino va a decir, bueno, ¿y este de qué está hablando? Bueno, lo que pasa es que el domingo pasado estuve hablando acerca de los pensamientos y su fruto. ¿Sí recuerdan los que estuvieron aquí? Y, y fue extenso, de hecho hasta me lleven más tiempo, porque es mucho de qué hablar con, con, con los pensamientos y su fruto. ¿Sí recuerdan la, la cita que era eh, que estábamos leyendo? ¿Cuál fue la cita? La primera cita que leímos, ¿recuerdan? Era Jeremías, Jeremías 6.19 Y yo te invito a a que me acompañes a Jeremías 6.19 Y vamos a leerlo otra vez para continuar con este tema Y hoy termino con este tema Porque es muy extenso Pero después Dios de hoy poder terminar con este tema Ya lo tienen ahí, Jeremías 6.19 estamos hablando de los pensamientos y su fruto, esta es la segunda conferencia y vamos a leer ahí en el versículo 19, Jeremías 6, 19 dice, escucha oh tierra y quien está hablando está hablando del Señor dice, he aquí, yo traigo sobre este pueblo el mal, el fruto de sus pensamientos porque no atendieron a mis palabras y en cuanto a mi ley la han desechado La vez pasada estuvimos hablando de varias cosas, eh, por ejemplo el pensamiento no es libre delante de Dios, delante de los hombres sí es libre, pero delante de Dios no es libre el pensamiento. Vimos que una conciencia cauterizada puede ver los malos pensamientos con indiferencia, estoy haciendo un breve repaso. Uh -uh. Si tú piensas largamente en el pecado, la probabilidad es que tan pronto como llegue la tentación para cometer ese pecado, lo vas a cometer, porque estás piensa y piensa en eso. Son parte de las cosas que vimos la semana pasada, y también les dije que, que no solamente hablé de los malos pensamientos, sino también hablé de pensamientos buenos pensamientos de perdón pensamientos de admiración hacia la bondad de Dios pensamientos de adoración hacia Dios pensamientos humildes que debemos de tener pensamientos agradecidos oh, ¿cómo nos hace falta eso? pensamientos de que, de que le creemos o sea, creyentes tener pensamientos que anhelen a Cristo a pensamientos de sumisión a Dios Y por último les dije, abundemos en tales pensamientos, y porque el fruto de nuestros pensamientos sea que Dios se agrade de ellos para la alabanza de Jesús. ¿okay? Es un breve resumen así, expreso de lo que vimos la semana pasada. Pero vimos muchísimas cosas, yo te invito a que, a que escuches la predicación. Hoy quiero terminar este tema, y, y hoy me voy a referir acerca de los malos pensamientos y los diez mandamientos. Oh, ya entramos, en, hijo Los diez mandamientos Voy a referirme brevemente Si tú no conoces dónde están los diez mandamientos eh, Puedes encontrarlos en Éxodo 20 También en Deuteronomio los encuentras Pero en Éxodo 20, ahí están los diez mandamientos Pero a mí lo que me llama la atención y en referencia a este tema Es de que los diez mandamientos nos dan una lista de pensamientos Que no debemos de tener Porque son horrible y terriblemente perversos ¿Ok? ¿Están listos? ¿Nos echamos un clavado en los diez mandamientos? sí, ¿Les gusta esto? sí. Jesús dijo que Él no vino a, a quitar la ley Sino vino a darle un nuevo significado ¿Ok? Entonces vamos a sumergirnos en, en los diez mandamientos Y vamos a ver el primer mandamiento El, el mensaje de hoy es muy breve Pero, pero complementa el mensaje de la semana pasada. Entonces no dejes de escuchar la conferencia. El primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se ¿Sí recuerdan? Éxodo 20, puedes verlo ahí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto significa... En otras palabras, parafraseando No tendrás ningún otro Dios Sino yo ¿Qué significa no tendrás dioses ajenos delante de mí? Significa no tendrás ningún otro Dios Sino yo, dice el Señor Puesto que Dios está en todas partes Mira, este precepto, este mandamiento Es fácilmente quebrantado ¿Sabes en dónde? En nuestros pensamientos Muchas veces enfocamos este este mandamiento a, a, a, a, a ídolos que se ven Y es cierto, el Señor nos dice No te hagas imágenes, lo que vamos a ver ahorita Pero no tendrás dioses ajenos delante de mí Es fácilmente quebrantado en tu pensamiento En mi pensamiento Mira, si yo te dijera hoy ¿Sabes qué? Esta es la ley de Dios Pero la acción contraria me va a dar un mayor beneficio que harías O sea, te lo digo en otras palabras Yo sé que si hago un, un negocio Que me va a dar un mayor beneficio Pero de repente me encuentro con la ley de Dios Que me dice, no hagas esto, no robes O no tengas Dios O sea, ¿qué, qué, qué vas a hacer tú? Vas a entrar en un pensamiento En decidir, ¿hago lo que Dios dice? O ¿hago lo que mi intelecto me diga que haga? ¿Qué vas a hacer? Y entonces te encuentras en una encrucijada Y entonces empiezas a pensar Y dices, no, mira, mejor Ok, por esta vez yo hago un negocio así Así voy a sacar un buen, una buena lana Y después me arrepiento ¿No? Como dicen por ahí, más vale pedir perdón Que pedir permiso ¿No es cierto, jóvenes? ¡Amén! ¡Ah! A ver, Qué bueno que trajiste esto Este, mi querido Las voy a usar así de voladoras, y ¡uh! ¡Vale! ¿no? <risa> la voy a dejar aquí, ¿eh? No, no, no quiero, este... No quiero cohibirlos, o como dice, coartarlos, ¿no? Pero bueno, lo voy a usar para hablar. Si yo dijera, esta es la ley de Dios, pero la acción contraria a la ley de Dios me va a llevar a un, a un buen beneficio, a sacar una buena lana, entonces, ¿sabes que Yo constituyo mi dinero en mi Dios. Y hay veces que nos decimos, claramente me doy cuenta que no, de, no me he de entregar a este pecado Mas sin embargo me va a proporcionar gran placer Y entonces si tú caes en ese placer, si tú caes en ese pecado Entonces estás haciendo ese placer de tú, un Dios delante de ti Y en vez de estar adorando a Dios, estás adorando a ese placer ¿Ves qué fácil es romper, o sea, este mandamiento? No tengas dioses ajenos delante de mí. Mira, no necesitas hacerte una imagen de oro o de madera o inclinarte delante de ella. Te puedes volver idólatra consumado en el templo de tu pensamiento, en el templo de tu corazón. Entonces, cuidado con tus pensamientos, porque no hagas caso a tu corazón si el sentimiento de tu corazón va en contra de la ley de Dios ya voy a dejar esto porque no se me va a soltar, le voy a dar a alguien si me, me, ¿sí me siguen no tendrás dioses ajenos delante de mí y en nuestro pensamiento sin hacer una imagen física nosotros podemos hacer un ídolo y estarlo adorando puede ser nuestro placer puede ser uh, el, el amor al dinero puede ser muchas cosas ese es el primer mandamiento que Dios nos da el segundo mandamiento que viene ahí en Éxodo contiene una prohibición adicional y dice no te harás imagen Y etcétera, etcétera. No dice ahí ni de lo que está arriba del cielo ni lo que está debajo de la tierra, ni nada. No te harás imagen, etcétera. ¿Y esto qué significa? Te voy a traducir el mandamiento. No adorarás a Dios bajo ningún símbolo. No adorarás a Dios por medio de ningún símbolo. O no adorarás a Dios de ninguna manera que Dios no te hubiera mandado. No te inventarás métodos ni métodos de adoración, sino que harás como Dios te manda. Ahora, en el, en el tema que estamos hablando acerca de los pensamientos, es bien fácil fabricar una imagen en tu pensamiento. Y eso es lo que la mayoría de nosotros caemos. Decimos y pensamos que Dios es alguien completamente como nosotros queremos armar a Dios y, y formamos una imagen en nuestro pensamiento de Dios como nos gustaría que fuera Dios ¿no, no te pasa eso? Ah, es, que, es que no, es que Dios no puede ser así, es que Dios no es esto y tú empiezas a mentalizar y empiezas a hacerte una imagen de Dios que no es la de Dios si ¿Sí me siguen o no Decimos y pensamos que Dios es alguien completamente como nosotros. Y habiéndonos formado una idea de Dios, nos inclinamos ante esa idea y decimos, este es mi Dios. Escúchenme, tú y yo podemos ser tan idólatras al adorar un Dios fabricado por nuestra imaginación. Como si adoráramos un bloque de piedra. Yo sé que lo que estoy hablando te está haciendo así como que... Estoy hablando acerca de los pensamientos Y los diez mandamientos Mira, nuestro Dios Estábamos cantando ahorita Majestad Ese ser incomprensible Que a veces no ent lo entendemos Que, que la, Biblia, la Biblia lo proclama De acuerdo a, a grandes misterios Y revelaciones Y atributos de su ser y, y que se ha revelado ¿Sabes cómo se ha revelado ese Dios? Tal vez incomprensible Que no entendemos En la persona de Jesús en la persona de Jesús de nuestro dulce Señor Jesús y sabes qué, ese es el Dios que debemos adorar No con el que tú quieras fabricar No el que en tu raciocinio No el no que en tu inteligencia O estudios o lo que tengas Tú te formes una imagen de Dios no, debe, no debemos hacernos un Dios Sino tomar al Dios revelado aquí en esta palabra En esta escritura Ese es el Dios que tú debes de adorar No el que tú te quieres fabricar Mira, ¿sabes que A mí me choca Perdón que, que lo diga, y si tú lo dices no, te lo, no, no lo estoy diciendo en contra tuya Pero a mí me choca cuando viene gente y me dice Es que Diosito Mira, perdóname, pero si estás en el Dios que tú crees Con razón andas como andas Porque mi Dios Es Dios No voy a decir un Diosote No, es Dios Soberano, poderoso, omnipresente, omnisciente. Ese es mi Dios. Entonces cuando viene la gente me dice, es que Diosito. Híjole, o sea, así. Por favor, no lleguen a decirme Diosito. Si no quieren ver que me haga yo así, ¿no? Diosito. Diosito. Mira. Debemos de adorar al Dios revelado por la Escritura, no debemos de moldear nuestros pensamientos en un Dios con de minúscula tal como quisiéramos que fuese. Es casi casi como si yo te dijera cómo quieres tu Dios. No, pues yo lo quiero con papas, yo lo quiero con pepinillos y sin mostaza. ¿Puedes hacer eso con Dios? No, no, no, yo quiero nada más un Dios, un Dios, un Dios este bueno y misericordioso, pero no quiero un Dios terrible. ¿No sabes qué? Nosotros debemos de tomar al Dios de la Escritura, grandiosamente severo, severamente terrible en su ira, pero también a la par ilimitado en compasión y misericordia y siempre clemente. Ese es nuestro Dios. No podemos nada más tomar la parte del bondadoso y amoroso. Sino también debemos de meter nuestras vidas de acuerdo a su palabra. Porque también es un Dios que se enoja. Y es un Dios celoso. ¿Y sabes que te cela Dios? Qué padre, ¿no? Digo, a mí me gusta que me cele Dios. Quiere decir que me ama. Sí, y son buenos celos, ¿eh? porque los celos de nosotros son... Son malos, pero el celo de Dios es bueno, porque quiere decir que su corazón está constantemente pensando en ti, y ¿sabes que como le dijimos la vez pasada Él está viendo tus pensamientos y muchas veces en nuestros pensamientos, le somos infieles ¡Uy Dios! yo no quiero serte infiel Señor es más, me lavo con faz la cabeza para que limpiar ¿con qué me puedo lavar Señor? Debemos de tomar al Dios de la Escritura, lo vuelvo a repetir, grandiosamente severo, severamente terrible en su ira, pero a la par, ilimitado en compasión, siempre clemente y lleno de misericordia. Mira, tú y yo debemos de reconocer al Dios de la Biblia y no hacernos una Deidad para nosotros, pues de lo contrario quebrantaríamos este mandamiento divino en nuestros pensamientos. Y el fruto de este pensamiento será que seremos idólatras y el pecado estará a nuestra puerta. ¿Ves la complicación? No es de que la, la palabra sea pesada, la palabra es una, la ley, sus mandamientos son delicia, dice la palabra. Entonces no los veas como una carga, porque es protección. No te formes un Dios como tú lo quieres. Créeme que el Señor no es fast food, no es comida rápida. No puedes pedirlo como tú quieras, Él es y Él ha sido y Él seguirá siendo el mismo El tercer mandamiento. El tercer mandamiento lo podemos quebrantar sin decir una sola palabra. No tomarás el Señor tu, el nombre del Señor tu Dios en vano. vanos pensamientos acerca de Dios irreverentes pensamientos de nuestra alma hacia Él todo esto constituye una violación a este solemne mandamiento no, yo no creo que Dios pueda hacer eso ¿tú crees que Dios va a hacer eso? mira, y muchas veces ni siquiera lo dices, lo piensas mira, la palabra dice que si yo pongo mis manos sobre los enfermos sanarán, no por mí sino por la obra de Jesús ¿sí? en la cruz ¿estamos de acuerdo? y muchas veces oramos por los enfermos o ni siquiera oramos porque nuestro pensamiento está no, Dios no puede trabajar a través de mí ¿quién eres tú para decir eso? No tomes el nombre del Señor en vano Y muchos nos vamos nada más de Bueno, no digas maldiciones No jures este en el nombre del Señor Pero sabes que en el pensamiento Nosotros podemos quebrar este mandamiento Porque sabes que estamos minimizando En nuestro pensamiento el Nuestro grandioso Dios El nombre de nuestro Dios Entonces ¿Cómo vas a pensar de nuestro Dios? ¿Wow, ¿Diosito? O como otros le dicen ¿Chullito? a Jesús, eso yo lo he escuchado mucho. Así le dicen. ¿Tú oh, sabes qué? Mi señor Jesús es el Rey de Reyes. Ay, qué fanático. Cálmate, bájale. Pues sabes qué, yo soy siervo del Dios Altísimo. Y muchas veces ni siquiera les corriges a la gente que te están diciendo eso Porque no te van a decir, no, ¿qué van a decir que yo soy? ¿Sabes qué? Oh, como dice la palabra, el celo de Dios me consume Cuando llegan y me dicen, Chuyito Es que le fui a pedir a Chuyito, a Chucho Pues no sé a quién le estabas pidiendo, a la mejor al perro, al Chucho Pero yo le pido a mi Señor Jesús Yo le pido al Rey de Reyes y señores y señores que derramó su sangre preciosa y vino por amor y se entregó por mí y hoy está sentado a la diestra de la majestad. se van a quedar. Órale, ¿te fuiste al seminario o qué? Ya te lavaron el coco. No, es que mi Dios es wow. A ver, digan todos así: wow. Todos vieron el Rey León, ¿verdad? <risa> Me encanta esa parte cuando cuando le enseña el, el papá, Mufasa, le enseña al hijo, este es el reino, ¿y qué hace él? ¡Wow! ¡Me encanta! Yo no sé a ti, pero a mí me encanta eso. ¡Wow! Así debes de ser ante tu Dios. ¡Wow! Tus pensamientos deben de ser de guau. ¡Wow! No quebrantes en tu pensamiento. No, no pongas, eh, no tomes el nombre del Señor en vano en tu pensamiento. No consideres la, con ligereza su nombre. Antes de que tu boca se haya abierto para pronunciar una expresión que minimice a Dios. Tu pensamiento rebelde ya es una profanación para el nombre del Señor. Porque ¿de dónde se origina lo que vas a hablar? De un pensamiento entonces pasemos al siguiente mandamiento el cuarto en cuanto a la ley del día de reposo el cuarto mandamiento nos manda a nuestra raza la raza humana a que descansemos y mira este mandamiento es roto bien fácil mira no supongas que, que, que con venir el domingo aquí con no ir al trabajo ya con eso estás guardando el día de reposo ¿Sabes que En el tema que estamos hablando Si tu pensamiento no está aquí Estás quebrantando este mandamiento Porque muchos de nosotros venimos a la iglesia Y estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana mañana voy a cerrar un trato mañana voy a hacer esto es más, se me está tar... este cuate se está tardando demasiado y yo tengo que llegar a conectarme para cerrar dos, tres tratos y mañana tengo muchísimo trabajo y mañana, y estás pensando en el mañana y estás pensando en tus aflicciones y estás pensando en lo que estás haciendo y tu pensamiento no está descansando en Dios por eso muchas veces yo les digo déjenme allá afuera todo Entren aquí Y no porque este sea un templo No, es un salón de fiestas ¿Sí? La presencia de Dios la traemos aquí Pero cuando vienes aquí Mira, deja allá afuera todo, y sabes qué, concéntrate en lo que estamos haciendo, concéntrate en alabarlo y adorarlo, sabes qué, se sientes humillarte delante, humillate delante, pero concéntrate en lo que estás haciendo, métete en lo que estás haciendo, que tu pensamiento no está, ay, ¿por qué debía haber venido hoy que iban a hablar los diez mandamientos, es que sabes qué, me están hablando a mí, me están tirando las pedradas, sabes que recibe lo que Dios te está dando, no recibimos y muchas veces salimos de aquí sin haber recibido, y dijeron, no, ah, pues hoy la plática estuvo dos, tres. ¿Cómo que hoy nos inspiró César? como que no como que le hizo falta y sabes qué es porque no vienes con un corazón para recibir estás quebrantando este pensamiento mira debes de descansar en este día de tus propias obras mira en este día haz todo lo que quieras por y para Dios por y para Dios debes de hacer un lado tus pensamientos sobre todo lo que haces el resto de los días No debes de traer tu trabajo a este lugar de reunión. Mira, si lo haces así, mejor quédate en casa. De veras. Allá vas a intelijer mejor. No creas que yo te voy a hablar una palabra y vas a decir, ah, así es como tenía que cerrar el negocio. O sea, yo no te voy a hablar y te voy a decir, pero mañana tú vas a hacer, cerrar y, y 50 mil... No. Yo no te voy a hablar de eso, yo te voy a hablar de lo que Dios te habla. De, te quiere para ti. Y lo que Dios quiere para ti, cuando vienes, es tu pensamiento cautivo para que entres en él no rompas este mandamiento, estoy hablando de los diez mandamientos y los pensamientos, podríamos hablar largamente acerca del día de reposo ¿para qué es? pero eso es otro tema pero en el caso de los pensamientos ven aquí con una libertad de pensamiento, Dios yo recibo de ti yo recibo de ti Deja los pensamientos en la puerta, pide la gracia de Dios, para que este día que tú vienes a adorar y a recibir, recibas todas las cosas que Dios tiene para ti, y entrega tu corazón y tu mente enteramente a la adoración de Aquel que ha santificado el día de descanso. Porque Él, Él lo santificó, reposó y dijo, y lo santificó, así dice la Palabra entonces este mandamiento podemos fácilmente quebrarlo sin la necesidad de ningún acto físico y su contravención o sea, el, el estar en contra de esto destruye la validez del día de descanso para ti mientras tu mente esté trabajando arduamente y luchando y esforzándose acerca de miles de problemas y dificultades no te va a producir un confortable descanso pero si tú guardas este mandamiento en tu pensamiento, en tu espíritu y en tu mente sabes que va a ser dulce y bendecido sido tu descanso vas a salir, oh, ¡qué rico! Es más, yo te voy a decir que el día de mañana vas a llegar a tu trabajo con nuevas ideas. Si tú santificas el día, si tú apartas tu pensamiento para el Señor, eso es lo que Dios quiere. A final de cuentas, ¿qué Dios quiere de nosotros? ¿Qué quiere de nosotros? Nuestro corazón. Y si tú estás aquí sentado y estás me estás viendo y estás pensando, ya empezó el partido del América con ¿cómo irán las chivas? ¿Sabes qué? Mejor vete a ver el partido. En buenísimo plan. Porque yo quiero que tú estés aquí para recibir y no rompas este mandamiento. Recibe, escúchame, si lo pones por práctica, mira, hoy, este día, créemelo, yo, yo lo enfoco completamente para lo que Dios tiene. Imagínate si yo me levanto y estoy pensando en las broncas que voy a tener mañana en el trabajo. Sabes que voy a venir aquí te voy a decir, ¿sabes qué? Este vamos a hablar acerca del problema. Mira, tenemos un problema de presupuesto y demás, te vas a quedar, y este qué le pasa. La inversión tiene que ser así, estamos gastando tanto en, en, en refacciones y todo, y cada vez están más caras y el dólar y demás. O qué dirías tú qué le pasa a esto? Pues hazte cuenta que tú vienes y usted dice qué te pasa. O sea, estás o no estás, sino para qué vienes. Es que tú no sabes mis problemas, Señor. Y estás aquí agarrado de tus problemas y los tienes así, como tengo agarrado el micrófono ahorita, los tienes agarrados y vienes aquí. Como si el venir aquí fuera la solución a tu problema. Escúchame, el venir aquí es para recibir de Dios, para que entiendas. En... Aprendas de Dios y soluciones tu problema Allá afuera Pero no es para venir aquí Y esto puede estar hablando tal vez de una palabra gloriosa Y tú ni siquiera la estás recibiendo Porque estás Ni lo oyes No lo escuchas Rinde tu pensamiento al Señor en ese día Para que recibas descanso ¿Ok? ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Vamos A la segunda parte a la segunda tabla de los mandamientos que se relacionan entre los hombres honra a tu padre y a tu madre ¡uh! me debía haber venido hoy ¿te acuerdas cuando eras niño? y tus papás te decían ¡amén! Dios dice algunos seguimos siendo niños ¿verdad? cuando eras niño tus papás te decían ¡ay! tú lo agarrabas y volteabas y decías ¿y este qué le pasa? ¿qué se comió? ¿por qué está tan enojado? ¿qué? y demás y todo mira desde niños y desde entonces Muchos de nosotros tenemos pensamientos de desprecio hacia nuestros padres, pensamientos de crítica hacia nuestros padres. Y algunas veces tenemos hasta pensamientos malvados en contra de nuestros padres. Hijo, que no se me cruce porque... Sí o no, seamos francos. Yo sé que esto es fuerte, pero tienes que escucharlo. Pensamientos malvados en relación a nuestros padres han bastado para declararnos culpables de ofensas contra este mandamiento. Uno lo toma en, en acciones, pero yo estoy hablando del pensamiento, mira, sin una acción física desobediente, sin una palabra de rebelión, un hijo puede ser rebelde hacia sus padres en el pensamiento. ¿Y cuántas veces no obedecimos a nuestros padres con pensamientos rebeldes? Muchas, yo, yo me incluyo. ¿eh? ¿Sabes qué? Cuida tus pensamientos si tienes a tus padres honralos si ya no los tienes pues da gracias a Dios por ellos y, y, y deja esos pensamientos que se quedaron ahí y dale gracias a Dios por sus vidas y trata de buscar algo que lo cual puedas darle gracias a Dios por tus padres si ya no los tienes pero si los tienes ve y honralos no nada más de palabra ni no nada más de acción sino también de pensamiento ok el sexto no matarás Alguien de aquí, podríamos preguntar, y no quiero que levante la mano, fue, no quiero ventanear, alguien de aquí ha matado a alguien, físicamente, pa pa pa alguien se ha echado a alguien, tal vez sí, tal vez no, no quiero saberlo, sí, pero sabes qué? todos aquí hemos matado. No hay ni uno, y eh, ni yo soy el primero. Todos aquí hemos matado. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús nos dice que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa es virtualmente un asesino. De tal forma que el pensamiento puede asesinar y matar. Y no estoy hablando físicamente. Y en verdad, el pensamiento enojado es el que pone el cimiento para un golpe mortal por eso es que a lo mejor todos hemos matado aquí no, yo no yo ando en una nube yo ando flotando ¿no? dice el Señor que si tú te enojas contra tu hermano y tienes una ira en contra de él o pues sea es como si lo mataras por eso me encanta el Señor Jesús porque no solamente vino a él a, a, a no quitar la ley sino le vino a dar un upgrade le vino a dar ¿cómo se dice una uh, Eh, ...update... ...una... ...una actualización... ...a su misma ley que él dio... ...y él... ...y todos agarramos con... ...no matarás... ...como que... Pff, ...me lo eché... ...no... ...y él dice... ...no, no, no... espérate ...pero es que si tú tienes pensamientos... ...en contra de tu hermano... ...tú es como si tú lo estuvieras matando... ...no matarás... ...mira... ...no habría asesinatos... ...ni crímenes... ...si no hubiera enemistad... ...y con toda seguridad tú y yo no procederíamos a matarnos entre nosotros y a ponernos trampas o a realizar desesperados actos de violencia antes que nada, que nuestros no hubiera habido pensamientos de nosotros de ira. Mira, esto es tan importante, la ira, que es, inclusive la palabra te dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Sí? O sea, que si hoy te enchilaste, estabas... no lo dejes para mañana si te enojaste con tu esposa y está pero bien enojada porque no le quedaron los frijoles como a ti te gustan y estás flipado ¿sabes qué? no debe de caer el sol a ese enojo porque si no mañana ya anidó y cayó la semilla y pasado mañana empezó a brotar y la sigues regando con amargura y entonces empieza a crecer esa raíz de amargura y entonces ya toda tu vida estás enojado porque a tu señora no le quedaron los frijoles como a ti te gustan estoy hablando un ejemplo así nada más ¿eh? Yo sé que te quedan ricos, Adri, los frijoles. No matarás. No matarás. Mira, si tú levantas ira en contra de tu hermano, es como si tu alma estuviera ardiendo ya en el fuego del infierno. Porque eres un asesino. Cuida tus pensamientos de ira. Y no es ira de aquí de Guadalajara, ira, ira, ira. Eh. No, es de enojo número 7 no cometerás adulterio mira voy a hablar poco de este mandamiento pero aquí las propias palabras de Jesús hablan acerca de esto yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón entonces la fornicación abunda alrededor de nosotros para nuestra contaminación y tú lo puedes ver a donde quiera que vamos hombres no se hagan nos ponen los letreros en López Mateos revistas por acá anuncios por acá o sea por todos lados hay abunda a nuestro alrededor para contaminarnos y para hacer ruina de nuestra alma y yo clamo porque no, nos reservemos nuestros pensamientos porque inclusive tú no puedes estar en una relación de adulterio, pero en tu pensamiento puedes estar en relación de fornicación y adulterio. Y hasta aparece ese escáner. Llega una chica y... Y también las mujeres, no se hagan, ¿eh? llegan ahí, ay, no se hagan. De aquí dice los hombres, pero también las mujeres, también. En menor medida, pero también las mujeres hoy un día también, así que, ay, mira qué buenas pompis tiene. Sí o no no se hagan mira gracias a Dios tengo buen oído pero las ve, y puedes ir a la plaza y parece que es una serie de escaneos ahí ¡Susurra! hasta te sientes ay espérame ya quiero me quitaron la ropa te sientes barrido trapeado y encerado Sí o no chicas y chicos también porque luego te da un miedo pasar cuando hay un grupo de mujeres que dices oye espérame le saco la vuelta como dice un amigo y sobre todo si soy tan guapo ¿no? Porque estoy hablando esto? pero no me quede entonces tengamos cuidado ¿eh? porque nos podemos deleitar en el mal La, el domingo pasado hablé acerca del de, el peligro de estar fantaseando en nuestra mente, ¿recuerdan? Que agarras un pensamiento y dices, ay, mira, con esa chava y empiezas a pensar, y, uh, o con ese chavo, mira, así, Brad Pitt, wow, o cuál es, o lo, ¿cómo, ¿cómo se llama el de los vampiros, el de este que todas las chicas, ah, ¿cómo se llama? Ay, si no se hagan, hijo, ¿qué Ay, si no, yo no sé, ¿no? El del crepúsculo y esas cosas, que todas las chicas andan, pero ay. Y empiezas a fantasear en tu mente. Dice, ¿cuál crepúsculo? ¿Cuál? ¡Qué falsos! <ríe> Tengan cuidado porque pueden deleitarse en el pensamiento, en el mal. Ustedes pueden sorber, escúchame, tomar el fruto prohibido tras la puerta. Y estar saboreando el suculento bocado en tu lengua, en tu pensamiento. Pero ten cuidado para que no tengas esa porción de pecado en ti por quebrantar este pensamiento el pensamiento del pecado es tan malo como el pecado mismo y un pecado por el que habremos de responder en aquel tremendo día cuando el juez de toda la tierra le dé a cada quien lo que merece es ¿qué hiciste con tus pensamientos acerca del adulterio y la fornicación? no cometerás adulterio Esto es tremendo eh. Esto es tremendo Es renovación de la mente Número 8 No robarás Mira Cada pensamiento de envidia a otro hombre Cada deseo de apoderarme de lo que no es mío Toda cosa de este tipo En la que quiera tomar parte Es un robo en sí mismo El ladrón no roba nada más Cuando extiende su mano y toma lo que quiere tomar sino también con el pensamiento que lo condujo a hacerlo. Escúchame, aquí estoy hablando del pensamiento. No es el acto mismo, sino el motivo con el cual deliberadamente uno se aventura a tomar aquello que no le pertenece y quiere poseer los bienes de su vecino. Tal vez, en detrimento de él, no robarás aguas con tus pensamientos. No robarás la paz No robarás el gozo No robarás O sea, hay tantas cosas Y uno a veces Con nuestro pensamiento dice Ay, ¿cómo le voy a hacer para que? Para que aprenda Para que aprenda Y en ese para que aprenda Le estamos robando el gozo al otro Le estamos robando la paz al otro En vez de que de nuestra boca destile miel que destila? Veneno, ¿no? Ya me faltan dos nada más. Ya vamos a terminar. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio y los chismes. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio y muchos lo toman a la letra, así como dice, no como marca la ley, no, así a la letra, no. No es que yo voy a presentar un testimonio falso en contra de él. No, mira, tus murmuraciones y tus chismes también entran dentro de esto. Y muchas veces hacemos murmuraciones y chismes sin decir una sola palabra. ¿eh? En tu pensamiento ya te comiste a la hermanita. ¿Ya viste qué zapatos trae? Ay, sí, se cree muy nice, ¿no? Y la que viene me se la moda, ¿no? Y, ay, sí, esas chanclas, a ver, ¿no? ay, mira que se siente muy nice, ¿no? Ya lo ves, Ahí trae trae fashion, ¿no? Trae trae Sara, ¿no? Qué envidia. Man Blanco, no, no? en nuestros pensamientos ya tenemos crítica, ya tenemos murmuración, pero ¿sabes qué? Cuando concibes un prejuicio injusto en contra de tu vecino, en contra de tu, de tu prójimo, si lo miras con frialdad cuando realmente no lo merece, pasa así, muy digno tú. se creste no sabe que yo estoy más arriba que él le das una barrida y una escaneada o sea lo, lo, lo, yo no, no lo merece no me mereces cuando me convenzo que a partir de un capricho de algo imaginario que es un, es un mal individuo es una mala persona mira no dicen que la primera impresión es la que cuenta y cuando la y normalmente fallamos en las primeras impresiones digo sería digo serías Superman, o no sé quién serías, o sea, que las, todas las primeras impresiones llegaras y, y todo el mundo dijera, wow, pero muchas veces las regamos en las primeras impresiones, y como la regamos en la primera impresión la gente dice, ah, no, sí, es que... Esto... Mm. Y muchas veces, y fíjate, yo lo he escuchado aquí en Guadalajara y me choca, porque yo oro por toda mi ciudad y por toda la zona con urbana, pero me dicen, los que viven de la calzada para allá, y lo que no saben es que los que viven de aquel lado de la casa, dicen, los que viven de la calzada para allá, ¿Sí o no? ¿No han escuchado eso? No se hagan, viven en Guadalajara. Para los que nos escuchan de otro lado, porque bajan las predicaciones, la calzada de independencia es una calzada que, que, que, que corre a, lo, a, a, a atraviesa la ciudad de Guadalajara y la divide en dos, teóricamente. Teóricamente. Por eso si vives de aquel lado, vente a vivir de este lado. Otra vez, ya ves, mis pensamientos me traicionan. Gracias a Dios por ambos lados de la calzada, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Okay. Muchas veces te imaginas cosas de ese individuo. Es que no, yo no me acerco a él porque se ve que tiene cara de agua de limón. Bien agrea. Y, y esa persona a lo mejor es bien dulce. Y bien sensible. Pero prejuiciamos sí se está bien dicho Prejuiciamos a la persona Nos hacemos un juicio de esa persona Sin ni siquiera conocerla No levantarás falso testimonio En contra de tu prójimo ¿Por qué? ¿Quién te da el derecho de decir Ah no es que esto? ¿Quién te da? Nadie te da el derecho Dios nos libre de levantar juicio Hacia la otra persona Por eso está puesto aquí En los primeros 10 mandamientos 10 mandamientos otra forma de demostrar que estás a, a, haciendo un falso testimonio es por ejemplo entra y tú lo ves y... y es más estás con un grupo de gente y todos le sacas la vuelta y entonces estás no estás diciendo nada pero qué tal tus pensamientos y como que todos se voltean a ver así y se ponen de acuerdo con los ojos y sí, un, dos, tres por mí y todo por todos mis compañeros córrele porque viene un fulano mira por favor son diez mandamientos vamos en el noveno no hables no pienses contra tu prójimo falso testimonio sobre todas las cosas evita ese encogimiento de hombros sabes que es repugnante eso por favor y sabes qué, cuando haces eso Cuando no dices ni siquiera ni una sola palabra. Y estás con varias personas y así como que un, dos, tres, y te vas y alzas los hombros y demás. Mira, ¿sabes qué significa? Que eres muy cobarde y no puedes decir las cosas de frente. Ten valor. Si algo ha de decirse, dilo. Y si no ha de ser dicho, pues entonces... No lo digas en ese lenguaje ni en tu pensamiento, en ese lenguaje misterioso que puede arruinar a un hombre o a una mujer en la estimación de los demás. ¿Sabes cuántas veces has destruido el testimonio o, o, o la, la, la cómo decirte? La, la estimación, su estima de la gente con tus acciones? jóvenes estudiantes, ¿a poco no? ahí en el, en el medio, ahí todos ahí llegan y ah, ya, llegó la, ya, llegó la, ya llegó la fanática ¿sí o no? Ay, no ahí vienen los pecadores ¿no? que no me contaminen mira ayer estaba hablando con una persona y le decía, la diferencia la reforma que Dios está trayendo a su iglesia, no es un cambio así de, de, de, de que, que, un cisma. ¿sabes cuál es? seguir el ejemplo de Jesús y hemos creado una iglesia donde estamos cómodos y todos bonitos y bañados espero sí, y arreglados para venir a, a, a adorar juntos y estamos cómodos aquí nos sentimos protegidos pero ¿qué tal allá afuera? escúchame yo le decía a esta persona ayer ¿sabes a quién? ¿a quién atacaba a Jesús? a los que conocían la palabra y no la ponían por obra a los fariseos y a los escribas. ¿Y sabes con quién estaba Jesús? Con las prostitutas, con los publicanos, con los enfermos, con los, con los repudiados de la sociedad judía de ese entonces. Por eso lo criticaban. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ay no, no fuchila, no. no, no. Salir allá, ay no, no es Bueno, hacer eso durante ¿no? Que no los critiquen Pero ¿sabes qué? Nuestro pensamiento puede romper este mandamiento sin ni siquiera hablar Cuida tus pensamientos Evita cualquier falso monio, juicio en tus pensamientos Y entonces ¿sabes qué va a pasar? Si evitas el pensamiento de juicio Y de falso testimonio No va a salir de tu boca No va a salir de tu boca porque no se engendró. No lo cocinaste. No lo apapachaste. Entonces, como fruto que da, abres la boca y que sale un juicio. Y número 10. Uf, qué bueno. Ya vámonos. No codiciarás. Uy. A mi hermano le regalaron un iPad. El día que lo, lo vimos en Aguascalientes llegaron con un iPad así increíble, con el y no puedes evitarlo. Yo quiero uno. <ríe> Casi a ver, préstamelo No codiciarás. Todos los deseos codiciosos nos hacen ansiar tener los bienes de nuestro prójimo. Y aquí dice, y si tú lees, el, el, dice, no codiciarás, que No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás su güey, su ganado. Bueno, espérame, vamos a traducirlo a estas palabras. No, no, no codiciarás su w No codiciarás su casa en puerta de hierro. No codiciarás, este, no codiciarás... ¿Me entiendes? Y este este mandamiento habla Pero directo a lo que es el pensamiento. ¿eh? Porque tú puedes codiciar y no hacer nada. ¿eh? Igual yo podría haber visto a mi hermano con su iPad y ¡pum! darle un trancazo y agarrar el iPad. Entonces ya entraría en robo, ¿no? Y me llevo el iPad, ¿eh? y me regreso a Guadalajara, ¿no? Pero el, el codiciar es aquí en la mente. <risa> yo quiero un iPad. <risa> Y quiero muchas cosas, pero todos los deseos codiciosos nos hacen ansiar tener los bienes de nuestro prójimo causándole un daño, son pecados y los frutos de tales pensamientos son culpa, castigo y ¿sabes qué? la ira venidera. Diez mandamientos que hoy los estamos enfocando al pensamiento. Tal vez nunca los habías visto así, tal vez los habías visto directamente como como está escrito pero sabes que hoy Dios quiere llevarte a un mayor nivel al nivel de tu pensamiento al nivel en el cual no rompas la ley de Dios no rompas su ley en su palabra a través del pensamiento yo quiero terminar leyendo una parte que me encanta y de hecho aquí la tengo señalada en mi Biblia si pueden ver las banderitas y demás Porque tú puedes decir, oh, son diez mandamientos, ¿sabes qué? Son 613 mandamientos. Y solo vimos 10. Y si nos metiéramos a ver los 603, que hacen falta? O Saberíamos cómo el Señor trata de proteger nuestro pensamiento y nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? Yo me voy a lo que es deuteronomio. 6. Y quiero terminar con dos versículos, que es Deuteronomio 6. En el versículo 4, el pueblo de Israel le llama el Shema, Shma, que dice, escucha, Shma. Y de hecho lo cantan, Shma Israel. O sea, escucha Israel. Deuteronomio 6, 4 Y dice, escucha Israel Oye Israel Y sabes que, pon tu nombre ahí ¿Cómo te llamas? Alfredo, Brandon, este Carlos, este, José Miguel ¿Quién más? Jorgito Guillermo, César Y pon tu nombre ahí y Oye, César El Señor nuestro Dios El Señor uno es Dice, llamarás al Señor tu Dios, fíjate cómo lo dice, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está hablando de corazón y de alma. ¿De qué está hablando? De tus pensamientos. De tus pensamientos, ama a Dios con todo lo que tú eres. Y luego dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué Dios te dice eso? Para que siempre estés pensando en Él. Él quiere tu corazón. Hemos hablado dos domingos acerca del pensamiento. Mira, aquí se resume todo eso. Ama a Dios con todos tus pensamientos. De día y de noche, cuando te levantes con tus hijos. Mira, yo no sé de qué hablas con tus hijos, pero habla cosas de Dios. Y hablarás estando en tu casa. ¿Qué se habla en tu casa? ¿Qué se habla en tu casa? dice la aceptarás como una señal en tu mano Como frontales entre tus ojos, o sea, no, que no puedas ver nada, o que todo lo que veas, lo veas a través del filtro del pensamiento. Estoy pensando en mi Dios. La semana pasada les decía, oh, O cuando, cuando se cierra un, un, un cheque, o sea, ¿qué estás pensando en Jesús? Estoy pensando lo que Él pagó por mí, que Él firmó por mí, que Él rompió el decreto que estaba en mi contra. O oh, todo lo que tú haces, cuando pasas una puerta, ¿qué piensas de Jesús? Él es la puerta, a través de Él paso yo, que todo tu pensamiento esté invadido por Él. alma mía bendice al Señor alma mía que este, está hablando a tu ser está hablando a tu pensamiento a tus sentimientos alma mía no olvides ninguno de sus beneficios ama al Señor con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y de ahí me voy al último versículo que es Mateo 22 Mateo 22 en el versículo 34 Perdón, en el 36. Mira, si tú dices algo, oh, ¿por qué vine y escuché 10 mandamientos? Mira, oh, son 613 mandamientos. Pero ¿sabes qué? Aquí Jesús vino a resumir. Dice. En el 36 le dicen, le preguntan a Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le responde en el 37 y les dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. ¿Y ¿Qué dice? con toda tu mente por si allá me, me podías argumentar allá atrás que, de, que no dice mente aquí Jesús ah perdón se me pasó mencionar mente allá pero no, a Dios no se le pasa nada a Jesús no se le pasa nada con toda tu mente ¿qué quiere decir con todos tus pensamientos y luego continúa Jesús diciendo este es el primero y grande mandamiento O sea, amar a Dios. Y el segundo dice, es semejante. Es semejante. ¿Qué quiere decir que tienes que amar a tu prójimo? Sí, como a ti mismo. Y a veces nos queda medio vago. Pero dice, es semejante. ¿Qué quiere decir? Que tienes que amar a tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque dice, es semejante. Y en estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mira, si no fuera importante el pensamiento, mira, aquí no lo pondría, no lo marcaría el Señor Jesús aquí. Entonces Dios lo que te está diciendo hoy es, ten cuidado con tus pensamientos. Ten cuidado con lo que estás urdiendo ahí en tu mente. Mira, ama a Dios y ama a tu semejante con todo lo que tú Con todo, con todo Que no deje ni un solo espacio Para que el diablo entre A tu vida Y siembre pensamientos Que no van de acuerdo A Mateo 22 Del 37 al 40 ¿Lo puedes hacer? ¿O es muy pesado para ti? Jesús dijo, mi carga es ligera Mi yugo es fácil. Entonces, si ¿sí Él lo dijo, ¿por qué tú estás diciendo es tan pesado y es tan difícil? No le digas, hazlo, hazlo. ¿Cómo estás amando? ¿Cómo estás amando a tus hijos? ¿Cómo estás amando a tu esposa? ¿Cómo estás amando a, a, a, al prójimo? ¿Con, con, ¿Con qué ojos lo estás viendo? ¿Lo estás viendo a través del filtro de amor de Dios? ¿O lo estás viendo a través de tus pensamientos? Mira, cierra tus ojos, ponte, ponte de pie, te voy a pedir que te pongas de pie. Gracias por haber escuchado este mensaje de AIDI, Identidad y Destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Por favor,